11 y 20 de la mañana. Voy a saludar a Mónica Rodríguez. ¿Cómo te va, Mónica? Buen día. Oh, hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Eh, como Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, mantuvieron un encuentro con la senadora Victoria Guala, ¿verdad? Sí, estuvimos con ella. Y también eh, nos había comentado que quería invitar a algunas compañeras legisladoras. Y estuvieron presentes uh -huh. Núelia Viara, Celeste Rivas y Trapaglia. Y qué, qué, qué fueron a plantear. Bueno, nosotras este quisimos... Queríamos este, conocer la opinión de la senadora, pero obviamente hablamos con todo el grupo, respecto del impacto que tiene sobre varias leyes que nos importan uh, desde el Foro Panteano, eh, el, tanto el DNU como la ley la llamada Ley Omni, ¿verdad? Porque consideramos que, más allá de que impactan muchísimos eh, espacios de la vida, de nuestro país y en la vida cotidiana de las personas, hay algunas leyes que siempre hemos observado con mayor dedicación desde el foro que están involucradas. Aunque no está nombrada en toda la ley Omnibus ni en el DNU, la ley 27.610, pensamos que sí está impactada por la toma de decisiones que están en estas dos normas. Por ejemplo, una de ellas es la derogación de la ley de promoción de, lo, de la actividad de los laboratorios de producción pública, Nosotras tratamos de transmitirles a todas estas legisladoras el impacto que esto tiene eh, sobre la implementación de una ley. No contar con los insumos de medicamentos, no contar con presupuesto, con difusión, con capacitación, con apoyo a los equipos profesionales que llevan adelante las diferentes partes de la ley Eh, significa eh, tener una ley baseada de posibilidades de, de llegada y de materialización en la vida de las personas uh -huh. esto es una preocupación que pensamos que la están reservando para otro momento eso sí lo decimos también no pensamos que esta vez no la tomaron en eso coincidimos escuchamos también el discurso de la de andrea Datri ayer en, la, en las comisiones y coincidimos es que en este momento no la tocaron pero de alguna manera una ley se puede inmovilizar sin necesidad de nombrarla Obviamente. y esta sería una manera de hacerlo uh -huh. muy grave además porque si no lo lees con de la misma manera que otras leyes, ¿no? Nosotros pensamos que la manera en que tratan la 27611 también es una ley peligrosa por la manera en que está empresada que como conversamos, no no es un cambio de la letra de, de una palabra, cambiar una palabra en un corpus de una ley es muy importante porque significa una intencionalidad en la modificación política del funcionamiento de esa ley. Por lo tanto, la ley de los mil días que está dedicada a, a, a proteger al binomio Eh, de la persona gestante, de la persona que, eh, y del fruto de esa gestación, eh, está modificada totalmente en la forma de hablar, en la corrección que le han impuesto a la, a la ley 27.611. Eh, por lo tanto, eh, se elimina toda la obligación que le toca al Estado para, para trabajar con esa ley. Eh, se, se viola la, la ley de identidad de género porque no se incorpora a las personas gestantes como la ley de 26.743 de identidad de género está invisibilizada también en esta norma. Hay un, hay una, hay un deslizamiento en la redacción donde es, al considerar a la, el aborto como al, al recién nacido o a la persona con derechos desde el momento de la concepción, también transforma la conceptualización de un debate que ya se ha sido saldado al tratar la ley del aborto en el Congreso. O sea, pensamos que que además es, va pretenden ejercer un control, un seguimiento muy controlado de cada una de las gestaciones. Y esto es muy peligroso, pensemos, solamente recordemos cómo intentaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de ingresar fundaciones externas a la atención y a la responsabilidad en la atención de la salud dentro de los hospitales públicos de los centros de salud y eso fue rechazado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo, mónica lo... y qué, qué, ¿Qué mirada encontraste en las referentas del PRO en distintos bueno, niveles? ¿no? Podríamos decirte que eh, fue una larga conversación eso es por supuesto que lo destacamos una voluntad de dialogar Eh, por supuesto que en los mismos términos que nosotras establecemos podemos pensar diferente, lo que no podemos es actuar diferente respecto de estas leyes. Eso fue claro y, y sostenido. Y las compañeras eh, se han manifestado que de, rechazan toda posibilidad de que se anule el funcionamiento de la ley del aborto. Mm -hmm. en, la, en la mayor parte de las compañeras... Inclusive una de las compañeras presentes dijo que había modificado su posición respecto del aborto a lo largo de, de estos últimos años desde que se inició el debate. Uh -huh. Lo cual nos parece un punto favorable. Esto respecto de la ley del aborto. Lo que tenemos y lo que queremos que ellas eh, sostengan, no solamente ellas, sino también lo conversen al interior de su fuerza política y la posibilidad de hacerlo en el Congreso, es sostener la materiabilidad de la ley. Le quedó muy claro a la senadora Walla la situación de lo que puede pasar si no si fracasa este, la posibilidad de tener los insumos. Y, y una pretendida eh, solución como es modificar normas o modificar o a través de leyes provinciales, les explicamos que eso no es posible porque aunque modifiquemos leyes provinciales, lo, un, lo que tenemos que lograr es tener a quién comprarle o cómo producir nuestros propios medicamentos. Eso no es sencillo. Ah, vale. este Entonces, si en este momento un laboratorio como es el LIS en la provincia de Santa Fe produce los medicamentos, produce el, la mifepristona, produce el misoprostol y tenemos que seguir manteniéndolo y ampliar la, la posibilidad de producir medicamentos en nuestro país. Por lo menos algunos tan fundamentales como han sido estos. Y por eso eh, hubo apertura y hubo escucha y hubo asentimiento por parte de la de Guala y por parte de las, las diputadas provinciales, eh, lo entendió perfectamente la, la diputada Rivas cuando expresa que ella considera que el DNU no va a traspasar las barreras eh, de aprobación, este, pero también... Este, que iban a hablar con sus respectivos referentes políticos para alertar sobre esta situación de lo que significaría leer de una manera sesgada el proyecto de ley de Omnibus. Bien. Eh, esto nos parece importante. Y por el otro lado también nos parece importante que no descuiden Eh, los otras leyes como las modificaciones que se han producido eh, a la ley Micaela y también a, a salud mental, porque pensamos que son leyes que se vinculan en forma muy importante con, este, con nuestra mirada, la de todo el foro pampeano respecto de eh, la garantizar la salud integral de nuestra población. Y también las modificaciones que introducen en el Código Civil y Comercial. Eh, la ley de niñez, la perspectiva de las la niñeces y de las adolescencias que transmite esta ley omnibus son preocupantes para, para nuestro paradigma, para el paradigma eh, de la consideración del niño, la niña y el adolescente como sujetos de derecho y, y que se deben garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Pensamos que no es una sola ley Y el Foro Pampiano no solo se aboca a, a, la, a, la, a la temática del aborto y de la despenalización y legalización del aborto, es mucho más porque la ley misma del aborto involucra otras leyes. Uh -huh. Está sumamente eh, vinculada con leyes nacionales y con tratados internacionales. Por eso nos llama la atención que no se den cuenta que una ley Eh, que vulnera la condición de constitucionalidad de las normas que pretende este modificar, es una ley que no puede ser absorbida y, y, a, y aprobada en su totalidad, eh, así en forma eh, no discutida. Nosotras tenemos mucha confianza de que primero se rechacen, y en caso de que no se rechacen, porque son las últimas noticias verdad que están difundiendo los diferentes medios, de que inclusive lo hemos escuchado de las voces de diferentes este, comunicadoras y, y políticos la posibilidad de que esta ley la ley Omnibus sea aprobada nosotras pensamos y demandamos a nuestros representantes, los provinciales y los nacionales que rechacen la posibilidad de que sea tomada de esta manera eh, la ley la ley debe ser en caso de que se aprobase algo, tiene que ser absolutamente revisada y corregida uh -huh. para que no se vulneren leyes previas que fueron ampliamente debatidas y con las que estamos eh, en absoluto de acuerdo. Así que, bueno, el, el diálogo fue eh, amable, por supuesto, fue considerado. Le dimos más información de, de la que pretendíamos eh, dialogar porque nos parece que es interesante que se profundice y se escucha a las organizaciones que hace muchos años trabajamos en esto y que sabemos el impacto favorable en que ha tenido esta legislación en la en la salud en la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, que siempre hay algo eh, mejorable, perfectible y especialmente a nivel de todo el país, por supuesto, pero no es por la ley, es por la falta de aplicación correcta de la ley, que es otra cosa. Por eso pues muy interesante Este, la posición de corby ¿no? cuando dice que una cosa es la cuando rechaza la, el envío de estas normas al congreso por sí. parte del presidente mi ley eh, cornby se caracteriza por generar este frases inolvidables ¿no? este y, y, y una cosa es la legalidad de la elección de un presidente y otra cosa muy diferente es la legalidad de la práctica de ese poder. En Por este supuesto. caso creemos que está totalmente este alejado de lo que es el proyecto este de las mayorías populares. ¿En qué aspecto? En que cuando vos te pones contra la espada y la pared a un pueblo, lo ambreás, le quitás la posibilidad de vivienda, este y no, La vida cotidiana se hace imposible. A veces no hay tiempo para pensar de a quién se va a llevar nuestras tierras, nuestro agua, nuestros recursos naturales, quién va a sostener nuestra salud, nuestra educación, nuestros niveles de justicia, la cultura. eh La gente vive la cotidianidad y entonces de pronto se desprende o no puede mirar estos otros aspectos. Por eso las organizaciones vamos y llevamos nuestros mensajes nuestras posiciones que no son sectoriales es poder mirar y dialogar con nuestros representantes en forma profunda sobre aspectos este que merecen ser mencionados y defendidos. Y Mónica. Bueno, bien. Sí. Agradecemos Más vale el contacto y hay eh, quienes quieran ver lo que dijo, vos estás mencionando a Alberto Corbitt eh, que puso en la Comisión sí. de Diputados, investigador del CONICET, este ¿Sí, sí? Eh, está un, un tramito de ese, de ese de ese planteo está en, en nuestras redes sociales, en, en nuestro Instagram del de Radio Carmel 106.1, así que se meten y lo pueden escuchar, la, dentro de un ratito lo podemos escuchar acá también. Agradecemos sí. el contacto, Moni, y si querés este, agregar algo más, te escuchamos. A no, agradecerles a ustedes también, yo lo, lo pude escuchar a Kornblit eh, ahí en las redes de ustedes, esto es muy necesario, eh, son personas brillantes que han dedicado su vida dentro de la función eh estatal formado en nuestras universidades, en nuestras escuelas y sumamente comprometido con la ciencia, eh, no es algo que parezca inmediato de nuestra cotidianidad, la ciencia, la cultura, el arte... Eh, estas leyes, poder leer una ley, pero están absolutamente vinculados a nuestra cotidianidad. Eso podérselo transmitir a todos y, y seguir sosteniendo y defendiendo nuestras derechos. Abrazos, Mónica. Gracias. Mónica Rodríguez es parte del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otras de las cosas que es. Y nos comentaba sobre este encuentro que tuvieron con referentes del PRO para plantearle lo peligroso que encierra la ley ómnibus referido a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo.